los libros y las informaciones se eh, le decían que había algo más eh, que al margen de lo conocido existen otros sentidos. el misterio y mientras pensaba se formó y se hizo científico. y luego también miembro de la sociedad española de parapsicología y llegó a ser presidente Hoy vuelve a ser un hombre libre. Manuel Rocal, muy buenos, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal está morro? <risa> Hola, Manuel. <Muy risa> un buena, hombre libre, ¿no? Bueno, vamos, lo decía vamos, a ver, en broma, claro, eh, evidentemente. Eres, eres como no, Nino bravo <risa> Más o menos. <risa> no, pero hay que tener eh, una cosa que es muy importante. No te puedes eh, agarrar como se dice al sillón.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 todo lo que conocemos de los santos católicos, los que se producen en el budismo, los maumetanos, todas eh, las situaciones del chamanismo es decir, todos ellos son, curiosamente, son siempre los mismos eh, procesos, pero cada uno se explica a su manera. Y eso, cuando tú te metes en cierto tipo de religiones, en cierto, en cierto tipo de creencias, pues si te las encuentras, sin duda alguna. O sea, son fenómenos que se producen. Pero claro, el problema está...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 El morisco tenía costumbres de su época musulmán y en ello pues, se, se tenía, tenía una tendencia a una higiene pues, francamente importante. Mm. Pero claro, por ejemplo, una de las cosas que cuando tú analizas eh, la situación de la pesca negra te cuentas que afectó más a hombres que a mujeres. Y dices, ¿y por qué? Eso. Cosa que, claro, fue muy utilizado en contra de las brujas.